Aires. Desde la CAMP en Plaza de Mayo estamos en comunicación con nuestra compañera Olga, buen día ¿Qué tal? Muy buenos días, pero esta compañera Olga anda paseando del Alvarado Porque de Buenos Aires me vine a la ciudad de La Plata Ajá. Ah, está bien Y estoy en estos momentos en centro, centro, centro de la ciudad de La Plata, centro geográfico Eh, de la ciudad de La Plata, eh, frente a la Catedral y a la Municipalidad. Ajá. Ustedes escucharán sí. que estoy participando de una movida, sumándome a una movida importante, bueno, para Diedma diríamos importantísima, ahora los platenses nos van a decir cómo dimensionan este reclamo, Eh, convocada especialmente desde la Facultad de Periodismo de la Universidad Nacional de La Plata un reclamo de justicia por la muerte eh, en una situación trágica eh, que permanece impune de una compañera, joven compañera estudiante de la comunidad boliviana Emilia y quienes nos han venido informando de este caso y ahora nos lo van a recordar Son los trabajadores y trabajadoras, compañeros y compañeros de Diario Contexto, de la Facultad de Periodismo de la Universidad de La Plata. Ajá. Y como nosotros estamos empeñados en esto de conseguir y diversificar buenas fuentes de información Así en todos es. los temas, Así acá es. estoy con la Secretaria de Redacción de Diario Contexto, eh, al Alcira Martínez eh, ¿Qué tal? Alcira, un gustazo Bueno, volver a encontrarnos personalmente Estamos saliendo para Radio Encuentro de Viedma, Y lo primero para ubicar a los compañeros Y a los que nos están escuchando Es que nos hagas un breve relato de esta situación terrible Que ustedes han venido eh, contándonos en, en el diario Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Pues? Eh, saludos allá para toda la gente de Viedma. y nada, acá estamos pidiendo justicia por Emilia Emilia era una compañera de la Facultad de Periodismo, estudiante de cuarto año que se acercó el 31 de diciembre, primero de enero ya a una fiesta en, en la localidad de Melchor Romero, del Partido de la Plata a festejar el cierre del 2015, comienzo, comienzo de 2016 y ahí encontró la muerte ahogada en una pileta eh, La causa todavía está absolutamente impune Eh, y no hay ningún detenido y los que estaban pedidos los que tenían pedido de detención hasta la semana pasada les levantaron la imputación todavía no sabemos por qué les levantan la imputación porque claramente la fiesta fue organizada de manera ilegalmente He comprobado que fue organizada de manera ilegalmente en una eh, una fiesta que se realizó eh, en una quinta donde había seis mil personas donde además eh, había una pileta se estaba convocada como La organización de la fiesta había convocado como la fiesta en las fronteras, sin límites. El límite, lo ponen vos, era la consigna, donde había, por supuesto, venta de drogas de todo tipo, venta de alcohol, y eso fundamentalmente estaba en funcionamiento. Una pileta eh, de, con una gran profundidad, donde Emilia fue arrojada, no sabemos todavía por quién, eh, y allí mismo eh, encontró la muerte porque no sabía nada. Le hicieron el control de la autopsia, no tenía alcohol, no tenía drogas en sangre, así que claramente murió ahogada. Eh, por por, por, por esa dificultad de no saber nada. Y relatos realmente terribles del modo como se la encontró y los primeros como comentarios ahí en el entorno de la pileta, ¿no? El tema fue sanar? el siguiente: eh, cuando Emilia la, la sacan del cuerpo, no se sabe bien quién la sacó, lo que se sabe es que cuando la rescataron, la, la tiraron al costado de la pileta y un chico que estaba participando de la fiesta también se acercó a hacerle reanimación cardiovascular porque se dio cuenta que estaba a punto de morir, pero todavía tenía síntomas de vida. En ese momento, uno de los organizadores de la fiesta, que todavía no se sabe quién fue, pero se sabe que era uno de los organizadores de la fiesta, la sacó, le dijo, no, pibe, correte vos de acá, no servís para esto, la, la subió, en, la, la levantó, se la llevó en el hombro hasta la puerta de la fiesta de la quinta y la dejó ahí tirada, hasta que llegó una ambulancia y llegó muerta al hospital de Banfield. Y como si estos indicadores de, de discriminación, de xenofobia, de ilegalidad en todos los... fueran pocos, hay también algunos elementos que hablan de cierta corrupción de distintos niveles de autoridades municipales y hasta provinciales que encubrirían a estos nocheros de La Plata. Sí, claramente, uno de los organizadores de la fiesta era el Peque García, el Peque García es eh, dueño de algunos boliches sacan La Plata, pero fundamentalmente es eh, un militante del PRO y se lo encontró en el búnker junto a Mauricio Macri en sus fotos del Facebook, eh, donde no es que estaba... Eh, Sacándose fotos en la calle con un amigo, con, o como puede hacer cualquiera cuando nos encontramos con alguien a quien admiramos. Estaba en el búnker del PRO. Era parte de la organización de la militancia del PRO. Eh, de Cambiemos. Entonces, eh, ahí sabemos que hubo una connivencia eh, del Estado. Y además, no, no termina ahí el asunto, porque el, lo cierto es que. Eh, el fiscal Garganta, quien, que es quien lleva la causa, está pretendiendo cerrarla y sin imputar a nadie quieren contar que se murió ahogada. Emilia no se murió ahogada, se murió en una fiesta que estaba realizada de manera ilegal y que además recibieron coima desde el municipio para poder hacer la fiesta. en uno de los el Facebook de uno de los organizadores dejó claro que habían pagado mil pesos para poder hacer la fiesta igual el delegado, ayer estu, tuvimos acceso a la causa desde Contexto, si pueden ver en Diario Contexto la nota donde contamos que al leer las declaraciones del delegado de Melchor Romero, el, este, este hombre se acercó hasta la quinta, vio que había disturbios, vio que la música estaba muy alta y que era un descontrol, entonces llamó a la policía y llamó a un control urbano, y desde el control urbano como no le daban importancia a lo que él estaba reclamando, llamó a uno de sus conocidos y le contestaron que eso no tenía ningún sentido reclamarlo y que no iba a acercarse nadie ni la policía local, ni se iba a acercar tampoco control urbano, ni iban a detener la fiesta porque habían sido arreglados por Garmendia. Garmendia es un funcionario del municipio, ni más ni menos Bueno, un hecho como escucharán y ya tenían alguna información que realmente pone al descubierto todo un mecanismo donde existen bueno, todos estos elementos ¿no? Corrupción, discriminación autoritarismo, ilegalidad y eh, y el silencio eh, de algunos grandes medios de relación a situaciones como estas, que casas más, casas menos, sabemos que siguen pasando en nuestro país, y que tiene la hora más manto de, de encubrimiento, porque realmente la ciudad de La Plata ha sido, eh, las autoridades son también del PRO, la provincia de Buenos Aires también del PRO, pareciera que se cierra eh, todo un... Un círculo de impunidad que, como también casas más, casas menos, en todo el país hay sectores que repiten. La facultad, los estudiantes están acá en la calle y un medio como este, y también nuestro medio, porque por aquí la Estación Sur, Futura, la radio de Fargo, también acercando este, la información que nosotros debemos eh, seguir transmitiendo. Pato, Flor, ¿quieren hacerle alguna pregunta directamente a ustedes? al tira como con ella. Sí, a ver si nos, nos podemos comunicar con Alcira. Alcira, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto poder comunicarnos directamente con vos. Eh, ¿Nos estás escuchando allí en La sí, Plata? Sí, sí, bueno. un gusto para mí también y les bueno. agradezco enormemente toda la discusión que están dando del tema y, y sobre todo que podamos actuar en conjunto los medios de comunicación que sabemos cómo es informar y que decimos la verdad. Sí, y sobre todo en estos momentos de cepo informativo de parte del gobierno, ¿no?, que prácticamente oculta todo este tipo este tipo de, de hechos eh, no la la pregunta es cómo cómo va la investigación judicial del tema y sí, la investigación judicial en este momento está frenada, por eso es el reclamo porque nosotros estamos pidiendo el abogado es Adrián Rodríguez está pidiendo puntualmente que se cambie la carátula de la investigación que deje de ser homicidio culposo donde los responsables prácticamente no tendrían eh, ninguna pena y se pase a dolo eventual. ¿Qué implica dolo eventual? Que fundamentalmente lo, los organizadores tengan que hagan cargo de la responsabilidad que, que tuvieron, porque ellos sabían que estaban en una pileta sin bañeros, sabían que vendían drogas, sabían que venía de alcohol. Entonces no fue eh, negligencia que no sabían que eso podía ocurrir, sabían que podían ocurrir un montón de, de cuestiones trágicas, y decidieron hacer la fiesta igual con Pablo de Colmar. Y desde este lugar es que estamos reclamando que, por favor, la causa se cambie de carátula, y además que se le dé continuidad, porque está completamente frenada. Pretenden cerrarla y haciendo que una chica se muriera en una Y no fue eso. Uh -huh. Eh y el papel que ha jugado en esto en el pedido de reclamo de justicia eh, la conducción de la universidad y de la facultad, contanos, la facultad de periodismo desde el principio se to eh, tomó responsabilidad primero porque es una alumna y segundo porque nosotros creemos en las causas justas, lo hicimos con Miguel Bru que también era un compañero claro. de la facultad, y vamos a retomar esa misma lucha como lo estamos haciendo ahora por Emilia, vamos a hacer el mismo reclamo y le vamos a dar hasta que llegue hasta el último de, de, de hasta que caiga el último que tenga que caer. Bueno, Alcira, te estaremos llamando en el futuro para saber cómo marcha todo esto. ¿eh? Muchísimas gracias. Eh, gracias a vos. ¿eh? Hasta luego. Muy amable. Sí. Alcira Martínez es secretaria de redacción del diario Contexto de la Facultad de Comunicación sí. Social de la Universidad Nacional de La Plata. Eh, nuestra compañera Olga Buzo está por ahí todavía en la plaza.